La construcción política es así. Me decía ahí al costadito, pero decime, miles en Jujuy, miles en la.. en Neuquén, ¿qué es esto? Esto es otro. No. Entonces, esta coordinación nacional fue, surgió como una necesidad a partir de que nos lanzamos hacia Jojuy porque hasta que recorrimos el país charlando con las distintas organizaciones lo que era era una voluntad de querer ser pero evidentemente no existía una organización nacional una conducción nacional eh, está muy fuerte esto o no Bajá un poquito, porque yo creo que... O yo estoy gritando mucho. Eh. Está bien que soy medio gritón, pero... Pero en realidad... Eh, nosotros habíamos vivido experiencias en donde nos juntábamos 300, 400 dirigentes reconocidos a nivel nacional y decíamos desde este conducción íbamos a construir referencias en cada lugar y hemos tenido que aguantar no mucho que van a la provincia diciendo yo vengo en nombre de y en la provincia no existía bueno también en la capital para ser justo pero lo nacional es una construcción hicimos experiencia con muy buena gente hasta que entendimos que construir una conducción nacional exige de un paraguas y una voluntad en todo el país pero exige fundamentalmente la organización del territorio cuando yo recorría La Puna con los compañeros Coya me sorprendía me sorprendía debo confesar ¿cómo es posible que haya alguien que esté generaciones tras generaciones en un pedacito de tierra y lo defienda? Su misión es conservarla para lo que viene. La ocupación del territorio es clave en la construcción del poder popular. Años y años, siglos, conservando eso. Y el enemigo lo sabe. A tal punto no sabe que dice que son los satélites los que tienen el poder, pero ellos siguen comprando la tierra las transnacionales nos ocupan y compran la tierra ahí está el poder en nuestra tierra esta territorialización exige una conducción política nacional lo nacional no se construye en capital se construye en cada ciudad, en cada barrio en cada casa, es más yo ya a esta altura creo que en cada corazón ahí adentro de uno se disputa si se puede o no para enfrentar el miedo que decía Contreras ahí en Neuquén el miedo de creer que se puede ser feliz colectivamente esa construcción nos llevó a Jujuy y ahí nos dimos cuenta que todo lo bueno que era no tener una coordinación nacional empezaba a ser un problema y la verdad que lo que hasta ese momento era una virtud Era una virtud, la verdad, que se empezó a convertir en un inconveniente. No había una conducción nacional que sintetizara lo que había que hacer. Entonces empezó a surgir esta coordinación nacional, que es donde estamos todos, ¿eh? de distintas provincias. Entonces empezó a surgir esta coordinación. Esa coordinación fue la que garantizó la marcha a la Plaza de Mayo, fue la que garantizó Neuquén, fue la que abrió espacio a los jóvenes en embalse, fue las inauguraciones de las casas. Y acá estamos ahora para organizar las asambleas territoriales para ir por medio millón de compatriotas para discutir la gran convocatoria a la Asamblea Constituyente.